Las caleñas son como las flores, que vestidas van de mil colores. Ellas nunca entregan sus amores, si no están correspondidas. Caminando van por las aceras, contoneando llevan su cintura. Ellas mueven las caderas, como los cañaveras. Ahí. Las caleñas son como las flores Que vestidas van de mil colores Ellas nunca entregan sus amores Caminando van por las aceras, contoneando llevan su cintura Ellas mueven las caderas como los cañaverales Las caleñas son como las flores Las sencillas son como violetas Las bonitas son como gardenias Las hermosas son como las rosas Las negritas son una rincura Las gorditas son una broncura. Las plaquitas son un